A esta hora a Cecilia Belén Cejas, que es la Secretaria General del Sindicato de Panaderos y Pasteleros de La Pampa. Cecilia, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, buen día. Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, muy bien, gracias por atendernos este ratito. Bueno, nosotros estamos bien, pero si somos trabajadores de las panaderías, estamos con preocupación, no solamente porque ahora no se sabe cuánto va a costar la harina y por ende cuánto va a costar el pan, uno estima que va a costar más caro, no creo que cueste más barato, pero también hay alerta por posibles despidos. ¿Cómo están, cómo están manejando este tema desde el gremio? Bueno, Mauro, eh, es cierto que el pan ha aumentado el último mes y eh, hay especulaciones en cuanto a los precios porque aún no hay precio fijado de, de la venta de la harina, del valor de la harina. Claro. Eh, hoy tenemos un pan alrededor en los 2.500 pesos el kilo, 3.000 pesos. Es una barbaridad eh, eso. Sí, no tenemos aún eh, reclamos de forma masiva. Sí, de, de despidos de está forma bien, masiva. Está bien. Pero no descartamos que a la brevedad comiencen a surgir. claro El tema es que eh, puede que no haya un, un despido completo, pero sí que reducen algunas horas de trabajo porque al no haber este, materiales para producción, los tra lo primero que hacen los dueños de las panaderías es eh, prescindir de ese trabajo del personal. Exactamente, exactamente. El primero que, que se ataca es al trabajador. Uh -huh. Es al despido del trabajador. Como te decía anteriormente, no hemos tenido reclamos, pero bueno, no descartamos que a la brevedad comiencen a surgir. Y mientras, eh... Tanto, eh, mientras tanto, desde el gremio, ¿qué se puede hacer? Este, ¿Tener algún contacto con los dueños de las panaderías para saber cómo están? ¿Están tratando de ver qué pasa? Digo, acomodándose a, estos nuevos, a estas nuevas decisiones del Gobierno Nacional con la apertura de... De, del, de, del dólar y demás, que eso va a traer aparejado problemas para la gente de a pie, ¿qué se puede hacer? Nosotros eh, un principio que tenemos es siempre ir al diálogo con los empresarios Bien. Eh, siempre escuchar al empresario a ver cuál es su inquietud y bueno y poder eh, negociar para que no, justamente para que no se, se cierren fuentes de trabajo uh -huh. eh, si sí nos hemos encontrado con panaderías pequeñas que han llegado a la decisión de, de cerrar el negocio, eh, pero bueno, por lo general son panaderías eh, familiares donde uh -huh. trabaja quizás eh, el marido, la esposa, el hijo, eh, siempre en una panadería por más chiquita que sea, estamos hablando de tres o cuatro trabajadores. Claro. Sí, eh, sí, porque sí. tenés el trabajador de la comercialización como el de la producción también. Claro. Eh, también y a esa, es... mapas... sí, sí, contanos. También nos ha pasado eh, de encontrar panaderías, siempre hablando de panaderías pequeñas, ¿eh? uh -huh. eh, que han decidido eh, cerrar ciertos días. Por ejemplo, te, te producen de un lunes a un jueves y deciden el fin de semana no abrir, entonces abarcar a los, a, a los clientes, a la clientela que tienen, eh, que ya es fija, abastecerla durante ciertos días. Entonces esa clientela ya sabe que un fin de semana el negocio no va a estar abierto. Claro. Eh, pero siempre hablando de panaderías pequeñas, no tenemos panaderías grandes eh, que hayan cerrado o, o despidos, como bien te decía, eh, de los trabajadores. Claro. Eh, sí tenemos y, y, una problemática importante que es de irregularidad, de precariedad en, en el trabajo registrado. Ajá, a ver, eso está bueno conocerlo porque en medio de esta situación uno por ahí no le da mucha bolilla a, situ a esa situación del trabajador en particular. No, nosotros en este año y cuatro meses que llevamos de gestión hemos trabajado de forma conjunta con la Secretaría de Trabajo haciendo los respectivos trabajos de inspección y nos hemos encontrado con mucha irregularidad. Ajá, ¿Algunas de ellas eh, cuáles son? De trabajo directamente no registrado o mal registrado. ¿sí? Nuestro convenio colectivo de trabajo no contempla una media jornada laboral. ¿sí? La jornada de trabajo en panaderos son siete horas en producción y ocho horas en comercialización y nos hemos encontrado con trabajadores que están registrados por una media jornada. Ajá, o sea que de siete horas le pagan tres y media en blanco y tres y media en negro. Exacto, exactamente, exactamente. Ajá. Lo y... cual le reduce aún más todavía el salario al trabajador. Claro. Ya de por sí el trabajador panadero tiene un sueldo eh, muy por debajo de lo que necesita hoy una familia tipo para poder subsistir. Un trabajador panadero hoy, estamos hablando de un sueldo de mil pesos. Sí, está lejos Cuando de la canasta total. Tipo, hoy una familia tipo necesita alrededor de 1.100.000, 1.200.000 para poder sobrevivir. Claro. Son salarios, el, estamos peleando en paritarias, es una negociación eh, muy dura... ...que se hace eh, cada vez que tenemos eh, mesa paritaria. Uh -huh. ¿Y qué se ha logrado hasta ahora? ¿Algún porcentaje que, que le venga bien al trabajador? ¿O están arreglando la baja porque no queda otra? No, lo, lo último, el último acuerdo que se llegó fue de un 3%. Claro, lo que pasa eh, es que... En el bolsillo del trabajador, eh, después teniendo en cuenta los descuentos... ...que, que nos aplica a todos los trabajadores... Uh -huh. Determina quedando en su bolsillo al trabajador alrededor de 750 mil pesos. Claro, claro, o sea que arreglan un porcentaje, pero cobra menos. Es increíble. Exacto. Eso. No, exactamente, exactamente, porque cuando se te suma los no remunerativos que vamos adquiriendo mes a mes, que no aplican a descuentos, uh -huh. una vez que llega a sueldo básico, son aún más los descuentos. Claro, claro. Lo que, Entonces, pasa, lo que pasa es que a un trabajador hoy en día eh, eh, no le queda otra que, que endeudarse después del 15 porque no llegan a fin de mes. O sea, un trabajador... Y te diría, que, te no diría llega. que antes también, ¿eh? Antes, te diría tam que antes también... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Un alquiler está alrededor de 400 mil pesos. Aquel que no tiene vivienda propia, se le hace imposible. Y también, al... y también pensaba en esto de, de lo que estamos hablando o nos llevan a hablar hoy en día el Gobierno Nacional de la compra de dólares. Uno imagina que un trabajador este, de no. panaderos no puede comprar no. Ni, ni medio dólar. ¿Por qué, no, con no, situación? no, no, no, no, no. Estamos a, hablando de comprar dólares cuando en nuestro rubro un panadero no te puede ahorrar para comprar 100 dólares siquiera. Claro. Es imposible, no, no existe, no existe. Para nosotros, los trabajadores panaderos, no, es algo inviable. Sí, y, y también este, hoy en día me parece que no es el tema, nosotros lamentablemente tenemos que caer en esos temas que impone también la agenda, pero la gente común, la gente de a pie, está no. en otra. No, no, totalmente, totalmente, totalmente. No, no pensamos en comprar un dólar, no estamos pensando en eso estamos pensando en cómo acaparar todas nuestras necesidades eh, de, de, de la forma más, más cómoda y que nos lo merecemos. Nuestro trabajo es un trabajo muy duro, el del panadero, sin desmerecer otras labores, pero es un trabajo muy duro el del panadero. Sí, porque aparte trabaja, eh, el, por, por lo menos el productor, mientras muchas personas duermen, ellos tienen que laburar durante la noche. Sí, es un trabajo que generalmente se comienza en madrugada. Claro madrugada y que se continúa durante todo el día porque tenés también el, el, el panadero que trabaja con una jornada partida que va durante la mañana y quizás a la tarde noche debe volver claro la verdad que es una situación bastante bastante compleja y uno imagina que como cualquier trabajador asalariado está mucho más endeudado que desendeudado en una situación sí, como esta sí sí sí, sí totalmente totalmente mauro Bueno, eh, en una, una cuestión así, eh, ¿qué hacer más que pelear dentro de las posibilidades para mejorar el sueldo? Eh, hoy en día, ¿cuál sería, más allá del, de los números y que sabemos que se necesitan un, por lo menos un millón doscientos para poder vivir más o menos bien en este país, eh, cuál sería un, una buena, un buen arreglo en paritarias para el trabajador panadero hoy en día? No, nosotros necesitamos un 30% más, Ajá. un 30% más. Es imposible, los sueldos que estamos teniendo son... No nos alcanzan para abastecer nuestras necesidades básicas. No, no, y nosotros como sindicato eh, tratamos de gestionar beneficios para los trabajadores en cuanto a una ayuda escolar. Eh, bueno, ese año por primera vez pudimos eh, brindarle a los afiliados las casas navideñas. Eh, también nosotros desde nuestro lado como sindicato poder gestionar para el trabajador bien bien bueno este gracias por tu tiempo con kermés y más vale que si quedó algo este te estamos escuchando cecilia le agradezco mucho mauro a tu programa a radio kermés por siempre tener un espacio para nosotros Bueno, por nada y por supuesto que vamos a seguir de cerca algo que nos interesa, porque hay trabajadores de por medio, porque hay personas, pero sobre todo porque hay reclamos, así que vamos a tener los micrófonos abiertos acá para, para lo que necesiten. Gracias de nuevo, Belén. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias. Saludos. Por favor, Cecilia Belén Cejas, ella es la Secretaria General del Sindicato de Panaderos. Necesitamos una recomposición salarial del 30%.